se manifieste en su vida, en sus hijos, en su entorno, donde usted trabaja, donde está trabajando, donde está laburando lo que esté haciendo. Porque con la ayuda del Todopoderoso siempre, siempre la persona va a salir adelante y bien sucedido. Eso es lo que deseamos y queremos que este programa Manantial de Fe sea una bendición para su vida. Hoy vamos Eh, traigo un salmo uno de los salmos más lindos que encontramos dentro de la sagrada escritura uno de los salmos tan preciosos que llega al corazón si sí, lo escribió un rey un rey el rey más amado también de israel el rey el rey modelo de todos los reyes no obstante no es cierto también era humano y también eh, falló en algunas oportunidades. Por eso que este Salmo llega al corazón, llega al alma. El Salmo 23. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará.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 Como dije, es uno de los salmos más lindos que yo encuentro. Es eh, uno de mis, uno de los 150 salmos en el libro de los salmos, más un salmo de, de Moisés, 151. Hay otro salmo también de un profeta, eh, 152, vamos a decirlo en general. Pero en el libro de los salmos de los 150, es uno de mis preferidos porque me trae tanta paz, tanta bendición para mi alma. Porque lo escribió un rey? No. Lo escribió un pastor. Aquí está escribiendo un pastor. Era rey y yo creo que en el tiempo de su estadía, de su trabajo, de su niñez y, y, y o, o de su adolescencia que andaba por la por los montes ...que andaba por los collados... ...que andaba pastoreando sus ovejas... ...o las ovejas de su padre... ...él meditó en esto... ...y quería tanto y amaba tanto sus ovejas... ...que cuando escribió... ...él sintió el amor de Dios... ...y vio el amor que Dios había tenido para con él... ...que lo había cuidado, lo había librado... ...ahora ya en otra posición, no de pastor... De ovejas sino que como el pastor de una nación pero se acordaba y anhelaba de esos campos verdes aquellas llanuras o oh, qué lindo ahí él se acordó y dijo jehová es mi pastor nada me faltará yo creo que él se preocupaba cuando cuando andaba pre, pre, eh, cuando andaba pastoreando las ovejas Se preocupaba que tuvieran pastito, que hubiese agua, que hubiese lugares calmados y él cuidaba sus ovejas. Y en una oportunidad, cuando él fue a hablar con el rey, el rey que, que estaban en campo de batalla, al rey Saúl le dijo, yo soy pastor de las ovejas de mi padre y si venía oso o venía león, y tomaba alguna del rebaño, yo iba tras ella y la arrebataba de su boca, imagínense el coraje y el arrojo de este varón, de este hombre, de este joven, ir a enfrentar a un león y quitarle la presa, o oh, a un oso, qué tremendo, un Hércules, un hombre fabuloso en fuerza, así es Dios con nosotros, no nos dejará. Que nada nos falte, que nada nos haga daño. Jehová es mi pastor, ¿te falta el alimento? ¿Te falta a ti el cariño, el amor? ¿Te está faltando un apoyo, palabras de conformidad? ¿O te está faltando un amigo, alguien en quien te preste el hombro para llorar? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Menos el alimento, menos el vestuario Porque el amor de Dios lo suple todo Bueno, estimados amigos oyentes Maravilloso lugar Donde hemos nosotros visto Y ahora traigo para ustedes también Un himno Un himno lindo Que me gusta este himno Cuando lo medito, cuando estoy ahí puesta en esta música, ¡oh, como viene a mi alma algo especial! Para ustedes entonces, escúchenlo. Buscando salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar Por solo un momento quería descansar Y me recibió un hombre incomparable heridas que el camino Si deseas Es para ti Lo que miras Con mi sangre Lo compré Entonces pude ver Las heridas De sus manos Y sus pies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 que me da a mí una, una sensación de protección, de cuidado, de recompensa y de mi lugar allá donde Él tiene preparado para los que le aman, buscando camino en la tempestad. Ahí está la mano poderosa de Dios. Mire, hoy traigo, traigo para ustedes una parte muy especial de la Sagrada Escritura, Eh, y está escrito en San Mateo capítulo 9 los últimos cuatro versículos del capítulo 9 voy a leer para ustedes ah. bueno Voy a leer entonces para ustedes, eh, como dije en Mateo, capítulo 9, los últimos cuatro versículos, que dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.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 sus manos a él en esta noche Jesús, de la creación, aquí entonces he leído una parte muy especial como dije de, Dios, de las sagradas escrituras porque de sí Jesús mismo está diciendo que él tiene compasión de la gente porque las ve como ovejas que están dispersas como ovejas que no tienen pastor he leído el salmo 23 donde dice que va en pastor y jesús también proclamó y dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas el señor jesucristo sabía la condición de de este pueblo israel de Israel Como sabe nuestra condición humana también Hoy quiero presentar a Jesús Y no mi programa, no mi persona, ni las personas que escuchan Sino que quiero presentar al Señor Jesucristo El Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros Dice el escritor sagrado Él amó de tal manera a cada persona de este globo terráqueo amó de tal manera a cada una de las personas a ver, las de bueno o de malo o de más o menos siempre hay un término medio no obstante lo que el Señor Jesús quiere y lo que Él desea es que hayan personas que tengan este sentir de dios en su corazón y que arrebañen las ovejas para llevarlas hacia el buen pastor jesús dijo la mies es mucha quiere decir hay mucho por cosechar es muy grande el campo para trabajarlo para cosechar mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Porque sabe Las cosas de la vida Que nos traen eh, Nos traen tantas cosas Que nos muchas veces desaniman A los obreros de la viña A los obreros de la Mies Oh cuántas veces Hay obreros que Llanan no por ello no por su familia, sino porque la obra de Dios, porque la iglesia, porque el rebaño de Dios está siendo es, eh, el lobo está haciendo estragos allí. Por eso que cuando un predicador está en la calle predicando, una hermana con su alto parlante o con su banjo o con su mandolina o los hermanos con su guitarra oh qué cosa sabe hay tanta gente que se burla y tanta gente que está en contra que muchas veces los hermanos las hermanas porque son humanos dicen no no quiero ir más pero hay muchos que todavía tienen ese sentido de dios en el corazón de ir a anunciarles el buen camino dónde está el rebaño de las ovejas de Dios y que Dios quiere también hacer de usted una oveja de su rebaño. Oh, qué cosa extraordinaria. Mire usted, en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, Dios también habla a través de este profeta poderoso y dice así, le voy a leer lo que dice. Mire, el versículo 22 dice, Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Esto es simbólico. Porque David había, había fallecido, había muerto muchos años atrás Pero él decía aquí, el profeta, como eh, eh, eh, y siendo usado por Dios como un ejemplo de David El rey David, el que escribió el Salmo 23 Que va y mi pastor, nada me faltará O sea, a una persona así, de esa índole, con amor por las ovejas ...por usted que mucho tiempo ya... ...Dios le está llamando... ...oh yo conozco muchas personas... ...que Dios le está llamando... ...les ha dado Dios señales... ...de sanidades... ...de prosperidad... ...de cuidado... ...de protección... ...los ha librado de tantas cosas... ...porque han clamado y han buscado el abrigo de Dios... ...se han allegado un momento al redil de Dios... ...pero después cuando están sanitas... Cuando están bien, se van y se alejan. Dios te está dando señales de que te ama. No esperes, no esperes que sobrevenga sobre ti de repente. El lobo y te haga daño para siempre. No esperes eso. Porque entonces no habrá medicina para tu alma. En esta mañana te quiero presentar a Jesús, a ti, que no conoces al Señor Jesucristo. Que no conoces cómo es vivir dentro del Evangelio y que apenas te han contado. O ha sido algunas veces. No. Dios te quiere como oveja. Dios te quiere cuidar. Dios te quiere proteger. Te quiere bendecir. Dios te quiere...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 sí cuando la lluvia viene a su tiempo y vienen eh, eh, en la proporción adecuada para la tierra que bendición más grande sabe a mí me gusta de ver ya finales de agosto cuando ya se están acabando las lluvias y cuando ya aparecen días muy lindos de sol y mira la cordillera la cordillera no se ve ocre no se ve la cordillera ese color así Eh, Como se llama, gris No, se ve verde Porque ha brotado El pastito en la cordillera Oh qué Y por qué porque ha venido lluvia O oh, la nieve qué lindo es ver eso Porque entonces aquí dice la palabra de Dios Que daré bendición a ellas A las ovejas A, a, a, a los que están al lado de Dios y, y a los alrededores de mi collado Y haré descender la lluvia En su tiempo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 Para bendición eh, No pongas la dificultad Que yo soy muy ¿Cuántas veces he escuchado esa, esa expresión de personas? Es que yo soy muy malo Es que a mí no sé Yo soy muy malo Oiga Dios no vino a llamar justos Vino a buscar pecadores Al arrepentimiento Y Dios te puede hacer una persona Extraordinaria Maravillosa persona Para ti, para tu familia, para tu entorno, para la sociedad. Quiere estar Dios contigo y ponerte en su aprisco. Llamarte mi oveja. Aquí el versículo uno, el 31, el último versículo dice vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Ve? Y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor... Sí, Dios te ama El amor de Dios fluye Tan tremendamente como el manantial de vida Porque Dios es el manantial de vida Aunque este programa se llama manantial de fe Porque creemos y deseamos que, que haya fe en tu corazón Dios es el manantial de vida Bebe del agua que Dios te da Que Jesús dijo Yo soy el que habla contigo le dijo a la mujer samaritana cuando fue a pedirle agua y la mujer le dijo que ella no podía darle porque era samaritana si conocieras el don de dios y quien te pide de beber tú pedirías a él y él te daría del agua de vida y en esta mañana amigos oyentes a todos los que están en sintonía sean señoritas joven niños jóvenes ancianos Hombres, mujeres, lo, todos los que están en sintonía, Dios te ama y quiere verte en su aprisco. El buen pastor, el buen pastor, Jesús. Manda, Señor. Manda, Señor. Entonces, amigos oyentes, hoy día miércoles tenemos un culto, en nuestra iglesia le convido. Iglesia Apostólica Universita de Chirú, Calle José Victorino Lastarria número 630. Sí, que Dios le bendiga poderosamente. Luego estaré orando por cada uno de ustedes, una oración aunque corta pero con mucha fe. Ponga su fe en el Señor. Manga, Señor. Fins demà! este momento de la oración, lleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Dios mío, este es el momento, Señor, que apresento a todos los oyentes, todos aquellos que están en sintonía de esta de este programa programa en el cual señor usted quiere y toca el corazón de cada uno. El mío primeramente. Gracias, Señor, por está por aquellos que están en sintonía. Allí los hermanos del Shaddai. El señor Mario Cañete que ha llamado hace poco y también la señora Verónica Sa. Señor su mano poderosa les haga cariño, Señor. Necesitando de amor, de cariño Tal vez de sanidad Usted lo sabe Y por todos aquellos Señor Que tienen su fe puesta Como yo tengo mis manos colocadas sobre esta maravillosa palabra suya Las Sagradas Escrituras Así sea su fe también colocada en sus manos Oh sí Señor Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Pastor y no nos va a faltar nada. No, no nos va a faltar nada. Usted sabe, Señor, cómo alimentarnos, cómo protegernos, cómo sanarnos y cómo guiarnos hacia la vida eterna. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y puso en mis espaldas un manto de perdón te puedes quedar me dijo sí si Ensimados amigos oyentes entonces hasta mañana Hermanos en Cristo Jesús nos vemos en la iglesia a las 8 de la noche hoy. Sí, que Dios les bendiga poderosamente. El reverendo Moisés Salvear se despide deseándole que hoy haya sido la bendición para ustedes. Hasta mañana. Heridas sean sus manos y sus pies. Que por mí sufrió.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 esperando me dijo y me sonrió y me llevó